La idea de ellos es buenísima, ellos cambiaron autoridades y nos vinieron a buscar para hacer un convenio y darles beneficio a la gente que está afiliado socio con ellos. Así que ellos están contentos porque arrancaron con todo y bueno, los beneficios son un montón. ATE tiene los afiliados que son sindical y lo social. Esto es para todos los afiliados de ATE. Sea social, sea sindical, es para todos los afiliados de ATE. Lo único que ellos tienen que presentar es presentarse con, con Sonia y con el recibo de sueldo o carnecito de ATE y si no con el recibo de sueldo es suficiente lo sigue con nosotros lo nos sigue con ella en realidad tienen muchos descuentos por ser afiliados de ATE en salidas nacionales o internacionales y la gente de repente pasa o mira las redes y no, bueno, de hecho lo bueno es que ya nos conoce hace 12 años que estamos acá eh, siempre en salidas nacionales van a tener un 5% de descuento un 10% de descuento en nacionales y un 5% en internacionales es un montón teniendo en cuenta que bueno, los, las salidas internacionales siempre van a ser dolarizadas y a como está todo siempre son tarifas fijas. Nosotros todo lo que armamos es en base a precios fijos y congelados. Sí, pero ahora más con tiempo de claro, por ejemplo, y tiene como para distintos distintos públicos. O sea, distinto. tenemos salidas en el día o salidas a Grecia y Turquía. Claro. O sea, eh, aspiramos a todo el público, ¿sí? porque la gente que quiere ir de repente al Tigre y da vuelta en el día es la misma gente que mañana compra una salida nacional y luego junta plata y puede hacer una internacional, ¿no? Claro. no Por, no tenemos que segmentar la gente y decir unos y sí, otros, no, en realidad todo es turismo. ¿Desde la empresa hicieron algún convenio alguna vez con los sindicatos? Sí, ¿Y nos, preguntaron, nos preguntaron eh, varios sindicatos uh -huh. y hemos hecho, pero no tuvieron mucha repercusión, yo creo que es por la divulgación, por la no divulgación. Venía poca gente y esa poca gente sí si tenía beneficios pero no fue tan masivo eh, yo veo que ellos están empezando con todo y al hacer cambio de autoridades es bueno y la gente bueno se inscribe, se anota, pregunta. Y en igual tenemos distintos canales de comunicación o sea vía whatsapp, grupos de whatsapp de auxiliares eh, municipales de salud entonces Como que uno le va tirando ahí y entonces la gente como que está informada. Porque por ahí a veces la falta, como dice ella, claro, es la falta de información. Y nos decías entonces que los afiliados pueden acercarse... Pueden acercarse a la Mucurá con el recibo de sueldo, donde le figura el descuento de ATE, y si tiene carnecito, con el carné. Y si no, con el recibo de sueldo. ¿Y cómo afecta o se ha afectado de alguna manera a, a la agencia, ¿no? como a muchos rubros, pero en particular a la agencia, ¿cómo, con tu experiencia, con qué nos puedes contar? Mira, los incrementos, fue, eh, los incrementos eh, en cuestión de precios fue para todos los rubros, a nosotros también. O sea, si bien el año pasado habíamos comprado, precomprado, muchos cupos de vuelos para tener salidas todo este año, eso nos hizo congelar muchas salidas grupales, entonces mantener una tarifa fija, bien. Pero ahora, si tenemos que comprar para la segunda parte del año o para el año que viene, Siempre los vuelos se pueden comprar con 11 meses de anticipación y más lo que es grupal, más aún. Claro. Entonces eso congela una tarifa súper económica. Uh -huh. eh, si hoy tenemos que comprar, vemos un índice alto. Ni hablar que los hoteleros, la parte, esa es la parte aérea y la parte terrestre, hoteleros y traslados, están súper subidos. Entonces vamos buscando qué destino nos queda más o menos bien porque no podemos armar un producto que decimos esto es invendible. O sea, para hacer una comparación rápida... Estamos vendiendo una semana en Carlos Paz, 150 mil pesos, un hotel cuatro estrellas, con media pensión. Y queríamos armar una salida corta, un fin de semana, en Carué, y nos da una noche 150. O sea, no lo podemos hacer. Entonces son cosas que lo vamos viendo de acuerdo a la economía y de acuerdo a cómo, cómo se escucha la gente, qué es lo que dice la gente, pero los aumentos son. ¿Y previamente de eso se puede hablar hoy? No, yo creo que no va a salir más. Yo creo que el presidente nuevo, si bien está haciendo muchos recortes a nivel país, tengamos en cuenta que también en nuestro rubro hizo muchas cosas que para las agencias de viajes están mal. O sea, nos sacó el legajo, la idoneidad. Antes cada agencia pagaba un seguro de caución teniendo un respaldo para cada pasajero que viaje. Eso hoy ya no está más. O sea que si la verdulería vende viajes o nosotros es exactamente lo mismo, nos equiparó a todos igual, no teniendo un respaldo al pasajero. Si yo hoy me mudo y me voy a China con toda la plata de los pasajeros, nadie me va a decir nada y eso está mal. ¿Eso está pasando ahora? Eso está pasando ahora, sí. El presidente sacó, viste que cada empresa de viajes tiene un número de legajo sí. que está registrado en el Ministerio de Turismo, que tiene que haber una persona técnica, idónea, en este caso soy yo la titular, y cada agencia puede a la vez contratar un idóneo, como muchas agencias que contratan un idóneo bueno, él sacó esa matrícula del idóneo y sacó el número de legajo de las agencias para nosotros fue gravísimo, fue gravísimo, es como una farmacia que trabaja sin farmacéutico un uh -huh. médico que no tenga legajo, es un montón, pese a todo seguimos seguimos porque pensamos que en algún momento esto va a cambiar y tenemos fe que la gente no compra en, en cualquier puestito Eh, y bueno, eh, apostamos a lo a legal la apostamos a lo legal, tal cual ¿y nos podrías contar eh, cuál es el destino más elegido, ya eh, viniendo a lo local, más elegido por los cañuelenses? Más o menos? Eh, yo creo que Cañuela se mueve mucho con la costa ahora en verano Cañuela es la costa todo el mundo se va a la costa, dos días tres días, una semana a la costa y si no, mucho las sierras Ay. todo lo que es eh, Serranía Córdoba, y después la parte me da gracia porque es la costa En las sierras y paralelamente Mendoza, eso es lo que hace punta hoy por hoy Mendoza, San Rafael eh, las sierras, todo Córdoba y la costa, siempre durante todo el año Cataratas, yo digo, le sale con fritas de, del turismo sí. porque Cataratas todo el año es un destino súper noble barato, está bueno sí. en cualquier época del año que vayas, Cataratas es un placer, siempre eh, eso durante todo el año, pero ahora eh, yo creo que hace punta en esos tres destinos Tenemos salidas desde el año pasado, lo teníamos planeado desde antes de la pandemia, nos tocó la pandemia, bueno, es como que bajamos cinco años para abajo mal. Pese a todo, la pandemia yo creo que nos hizo más fuertes, porque el año pasado fue un récord de viajes increíble, mucha gente, muchos grupos, salidas nacionales e internacionales. Y siempre con algo malo uno aprende. Y bueno, la gente sabe que la pandemia no nos borró del mapa, no nos sacó. Estuvimos haciendo devoluciones en pandemia con gente que nos decía, no, no puedo viajar. Hicimos devoluciones de viajes que no se hicieron, que eran señados, o sea, la seña no se devuelve, pero lo hacíamos y yo creo que eso nos dio mucha fortaleza con la gente esa gente que devolvimos plata o nos vuelve a contratar con viajes nacionales y también con internacionales siempre también lo hacemos con mucho tiempo vamos una salida a Turquía y Dubai en octubre que es súper económica eh, si bien mucha gente dice es una locura la cantidad de dólares pero mirando del mercado o sea mirando lo que sale podemos tener un precio muy bueno que siempre es acompañado por una persona de nosotros en este caso seguramente voy a ir yo En julio una salida a Perú, que es la misma que hicimos el año pasado con un grupo de cañuelas hermoso, hermoso, brillante. Y también una salida a Europa, que la hacemos este año el 14 de abril. El año pasado también la hicimos, divina, muy fuerte, mucha, muchas experiencias que pasajeros que dicen yo en mi vida pensaba que iba a estar acá y de a poco lo fue pagando, de a poco, de a poco, eh, como, una inversión, como una inversión. Y hoy por suerte muchos médicos... Eh, dicen a los, a los pacientes dedicarte a viajar y nos pasa que van pasajeros a la agencia ahora me manda el médico, ¿qué tengo que hacer? así como con cara larga, entonces dicen eh, ¿qué pasa? Ese, esa persona cuando viaja hace un viaje cortito, cuando viaja y vuelve, es otra persona es otra persona, ¿no? es otra persona. el tema de sociabilizar es un montón claro, sí. y en los viajes se consigue eso en mantener la cabeza ocupada en otra cosa claro, sí Y bueno, nos decías eh, vos eh, que pese a la situación económica, las trabas y demás, que ya vienen de, de la pandemia, incluso sí. quizás antes, eh, la agencia sigue, sigue en, en, sí. Europa, en sí, sí, Chile sí, vos gente? sabés que sí, ahora salimos el 14 de octubre con un grupo de 15 personas, nos vamos a Europa, 15 personas de sí. cañuelas, claro. es un montón. Sí es un montón, 15 personas de cañuelas. Y todos dicen: Viajás vos, estás segura, sí, y vamos a hacer una reunión previaje. Lo mismo con Perú, que ya hay personas pagándolo de julio. Y dicen: Es el sueño de mi vida, nunca pensé que iba a hacer esto. Porque netamente es confianza. Vos entras a la agencia y no es que a ver esta remera, a ver este pullover, dejas plata y no te llevas nada. Entonces es, es confianza, es pago y no se sé, veo. Pero bueno, después cuando se hace el viaje. Todo sale súper bien, por suerte. Y ahora está llegando un grupo de Calafate, que hicieron Calafate y Chile. Y bueno, nada, están llegando, súper contentos, todo bien. Es un montón. Imagínate, los tengo como los hijos, cuando van y vuelven, hacen el viaje, estoy esperando que lleguen, llegan todos. Misión cumplida.